¿Quién es el primero en el Eslón? Entre los hombres, Abu Bakr al-Isiddiq y de las mujeres, Kadija, la hija de Kulaid y de las dos palabras, Ali bin Abi Talib.